Por culpa tuya una mujer Que merecía mi querer Por seguirte abandoné tuya yo perdí, mi corazón pues loco fui, al confiar en tu querer, cosa que nunca debí hacer, ningún consejo yo escuché, cuando decían que jugabas con mi amor, Pogledajte, por favor, no quiero verte nunca más, yo sufriré en mi soledad, el desengaño de otro amor. Sejo jo escuché Cuando decían que jugabas Con mi amor Estaba ciego y me engañé Mas por fortuna me di cuenta De mi error oh, oh, oh, oh. Ahora vete por favor No quiero verte nunca más Yo sufriré en mi soledad desengaño de otro amo